Nunca me suelo poner nerviosa a la hora de subirme al escenario. Estoy deseando salir, cantar y meterme en la canción. Diva satánica. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy, hoy tenemos, pues bueno, una persona bastante especial, una persona que ha empezado, bueno, ya hace años que está destacando en el panorama nacional, pero eh, la verdad es que eh, los últimos meses, encima, pues bueno, a nivel internacional ha ido creciendo a pasos agigantados por unas circunstancias que ahora, pues iremos desarrollando y tenemos con nosotros a Diva. Satánica, ¿no? Diva satánica, madre mía, Diva, muchas gracias por venir. Un placer, vamos, el, el placer es mío de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, he dicho Diva y realmente eres Rocío, ¿no? Pero se te conoce como <risa> Diva. Eh, entonces, eh, ¿habrá sonado el tema eh, Diva satánica de los Dark Enemy para empezar este programa? Que yo creo que es parte importante para que tengas este nombre, ¿no, Rocío? Sí, bueno, a ver, imagínate, pues cuando yo empecé en Hunter, que es una banda de death metal, yo pensaba, todo el mundo tiene seudónimos, llamarse Rocío Vázquez queda un poco feo, ¿no? Y entonces, claro, todo estaba cogido, todos los nombres de demonios, de to casi todo lo del ocultismo estaba pillado, y dije, bueno, pues a ver, voy a pensar en alguna canción o algo que me traiga alguna cosa que me guste, y me acordé de este tema, y dije, ya está, nadie más lo usa, pues lo uso yo. <risa> Rocío, Curio, curiosamente, bueno, te voy a decir en principio, Rocío eh, Curiosamente es que eh, a Bloodhunter, que es tu banda en principio principal hasta hace poco Aunque todavía estás con él, ¿no? Eh, Arjenemy siempre suele ser una de las bandas o la banda a la cual se le asemeja Y curiosamente siempre has destacado tú que tampoco es de las bandas que más te ha influenciado ¿no? Cosa curiosa, ¿eh? Sí, a ver, en realidad yo creo que Bloodhunter, si no fuera por el hecho de que yo cante con, con voz cultural, se podría clasificar en cualquier otro género que no tuviera nada que ver con el Metal Extremo. En realidad, a veces hay hasta momentos más bien Power Metal, sí. o mucho más del Heavy, que no necesariamente del Metal Extremo, y por eso en los inicios también nos dieron mucha caña en el Metal Extremo, porque no acabamos de encajar ni en un sitio ni en el otro. Pero, hombre, lógicamente Arch Enemy es de las primeras bandas que yo escuché Eh, con guturales, y eso pues es algo que no os olvida, pero no es no ha sido, como te diría yo, la banda que más me ha obsesionado, por ejemplo. Además, curiosamente, un tema que está John Lippa y no Angela Gozo, que es la época más famosa de, de, de Argenemy, junto a la que ahora está con Arisa eh, eh, Lo que es curioso también es que estás aquí en parte, esto, esto me resulta a mí un poquito eh, curioso, no pero en parte por Bon Jovi. Así ah, <risa> y cosas peores, <risa> a ver, yo, claro, vamos a ver, yo me imagino que nadie empieza directamente por el metal extremos, o sea, creo que, que eso es un viaje, ¿no? Algunos empiezan antes y otros tardamos más, yo es que eh, la primera vez que escuché algo eh, gutural o un registro similar me dio miedo, te lo juro, y, y fue como... ¿Qué es eso? No, no no, me cuadraba, pero eso también me pasó por ejemplo con Guns N' Roses y es de mis bandas favoritas de, de la vida y la primera vez que escuchaba Axel Rose cantar me daba grima porque era, era todo tan estridente que me resultaba muy desagradable y con el metal extremo me pasaba igual, pero yo hago un poco el símil con las películas de, de terror, ¿no? que al principio te da mucho miedo, no quieres ver nada, te tapas la cara, pero luego quieres saber qué pasa y te va gustando más y te metes en la cama, pues... Con el metal extremo me pasó eso. Claro, eh, es curioso porque eh, eh, empezando por Bon Jovi, bueno, ahí tienes siempre, por lo que he estado escuchando, leyendo, pues tienes ahí una pequeña evolución que solemos tener todos, pues vas cogiendo cada vez metales más extremos, ¿no? Eh, tú has comentado muchas veces pues, que de Bon Jovi pasas Guns N' roses, un poco la época de... De lo que sería el grunge, luego te acercas a lo mejor al transmetal hasta llegar a los metales extremos Que hoy en día es lo que practicas prácticamente sobre todo con tu voz ¿no? Lo curioso de todo es que, eh, claro, en parte te pones a cantar con Bloodhunter en parte por casualidad de la vida ¿no? Porque tampoco es que tu intención fuese ser cantante de una banda de metal extremo Ni a lo mejor tampoco cantante, es curioso que... que vaya unida a, a ti a la hora de cantar lo que es la banda Hunters ¿no? Es eh, muy curioso eso, ¿eh? Bueno, yo esto siempre creo que lo, lo explico un poco de la misma manera porque lo, lo siento un poco así, ¿no? En verdad, yo tenía claro como que me gustaba muchísimo la música y no sabía desde qué mmm, perspectiva o desde qué ámbito podía acercarme a, a trabajar en algo relacionado con eso. Entonces intenté muchas cosas, intenté también tocar algún instrumento, intenté cantar melódico, pero eso era un desastre. Y, y bueno, pues al final, cuando cuando Bloodhunter estaba ahí un poco, que era un proyecto paralelo de, de Dani Arcos, que es nuestro guitarrista y miembro fundador, pues él, de repente, pues las cosas no acaban de salir adelante, lo típico. Gente que no se compromete, gente que pues un día viene a ensayar y otro no, Y digamos que se cansó un poco de eso, de hecho Bloodhunter al principio tenía un cantante melódico y de repente como él sabía que yo estaba ahí como muy obsesionada con el black metal y todo eso y que me gustaba escribir pues me planteó que se escribió una letra para uno de los temas y yo pensé genial pues ya, ya he encontrado algo no <risa> que, que pueda hacer y, y la escribí y lo siguiente que me propuso fue ¿por qué no te animas a intentar aprender Y, y me pareció, claro, la oportunidad perfecta, o sea, no tenía ni idea y al principio eso era terrible, o sea, les hacía salir del local de ensayo hasta que yo encontraba un poco lo que pensaba que era el sonido adecuado, cantaba mirando a la pared, horroroso, me quedaba fónica como a los 10 minutos, pues terrible, pero bueno, pues por algo hay que empezar y, y yo empecé un poco así. Mm. Vamos a meternos entonces directamente un poco en el aspecto de Black Hunter. La verdad es que eh, crecisteis bastante rápido a partir de, de ya la definitiva de, de estar tú como cantante en la banda. Eh, relativamente, pues bueno, eh, para el metal que practicabais, voz gutural femenina, hay que decir que en España, en Europa y en el mundo, sí que la voz femenina gutural empezaba, no, gracias a Arjen Emi, sobre todo. Pero era curioso porque en España tardó un poco más en acercarse ese tema eh, y fuisteis posiblemente Steffi de y tú, eh, diva satánica, las dos referentes en, en el estilo en España, ¿no? Como, <risa> hombre, yo por supuesto, además eh, dos bandas muy parejas, no en el estilo, quizás y mucho, sí. mucho más potentes, ¿no? Menos melódicos. Quizás es Steffi... Y... No, yo creo que las dos sois muy agresivas en estilo. Eh, además, no practicáis el estilo melódico. Bueno, Steffi ya hace un, un tiempo que no, que no canta, que está un poco apartada eh, del tema. Pero claro, eh, no sois de las que metéis voces melódicas en el grupo. Eh, y Mood tampoco lo practicaba. Entonces, os quedasteis como las dos referentes realmente en el estilo cultural. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que um, hoy en día... nada es suficiente o sea hay tanta gente tan buena o tantas bandas tan buenas proyectos tan interesantes la gente sabe tanto de técnica de de un montón de cosas que siempre estás como por detrás entonces cuando aprendes a hacer algo bien como en este caso pueda ser cantar cultural pues todo el mundo te dice que por qué no metes melódico entonces es como ¿Qué necesidad hay? ¿no? Bueno. Si, si en realidad, o sea, cantar melódico es maravilloso Ojalá yo pudiera cantar melódico Pero eh, al hecho de que yo no sé Se une que el estilo de mi banda no es ese Entonces, ¿por qué tengo que, que hacerlo? ¿No? Yo es algo que Con los años ya me da un poco más igual Pero al principio me da un poco de rabia Porque era como, ¿qué pasa? Esto no es suficiente Y creo que eso no se lo preguntan A la mayoría de vocalistas masculinos De una banda de metal extremo ¿Sabes? Entonces Ahí a veces no es por meterte más de género, pero, pero eso sí que lo noto, que en las mujeres siempre es como un poco más, y un poco más, nunca, nunca decir, ¿sabes? Ya. Bueno, en ese aspecto, aquí una de las primeras entrevistas que tuvimos relativamente importantes con Elisa Martín, eh, la que era cantante de Darmul, Dreammaker y tal, claro, eh, con ella pues tenemos bastante relación, hemos hecho especiales de metal femenino, ha estado bueno, la verdad es que está, la tenemos bastante amistad virtual sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Claro, y ella sí que nos hablaba mucho de la evolución de la mujer dentro del, del metal, ella por circunstancias pues los 90 los vivió bastante de dentro, de arriba al underground, luego sí a finales de los 90, principios de los 2000 ya estaba un poquito en el nivel más alto, y ella sí que nos contaba un poco esa evolución de cómo estaba vista la mujer dentro del metal, ¿vale? Eh, para ella fue duro, aparte de eso, bueno, ella sexualmente también tiene eh, la tendencia post-LGTB, Y claro, eso para ella todavía fue más duro, pero sí que me contó que las nuevas metaleras, las nuevas rockeras, la de los 2010, ya tenían una situación relativamente mucho más benigna, mucho mejor que lo que sucedió ella, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido tú desde el principio, eh, lo que es ser una mujer dentro del metal? Estoy completamente de acuerdo con el análisis de Lisa, porque yo cada vez que me preguntan que si he vivido alguna situación desagradable, yo por fortuna nunca he tenido una situación, o sea, que me haya sentido agredida o discriminada, ¿sabes? Entonces creo que también tiene que ver con que cuando yo empecé a cantar yo ya era adulta, no era demasiado joven y además la gente que había a mi alrededor estaba ya como eh, súper concienciada, ¿sabes? Era algo como que, eh, pues era normal, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Eh, yo entiendo que todo va evolucionando, ¿no? Y que normalmente todo lleva su tiempo y no se puede exigir un cambio de mentalidad súper radical eh, de repente. Entonces, bueno, eh, es muy positivo, desde luego, que las cosas vayan avanzando. Pero, claro, cuando escuchas historias de gente que, que ha vivido situaciones realmente desagradables, pues, uff, la verdad es que te pone los pelos de punta, ¿no? Porque si, si ya es difícil en general estar en un género musical eh, que con respecto al pop o a otros estilos más populares te cuesta mucho más salir adelante, con todo esto a la espalda es como, wow, bravo, ¿no? O sea, muy difícil me parece. claro. La, la verdad es que la evolución de Blood Hunter eh, que es lo que estamos hablando un poco nosotros pues bueno desde lo que es el debut el primer disco de Blood Hunter pues un disco bastante más básico bastante más directo bastante crudo producción pues lo que se puede no pero tenéis ahí una evolución y un salto desde el primer disco no del Bloodhunter Hunter a lo que es luego el Day of Faith en el 2000 me parece que el 17 que lo sacáis que la verdad es que el salto es bastante grande de calidad eh, la banda mmm, pues coge una yo creo que un nombre bastante importante en España sobre todo y empieza a sonar un poquito fuera y la verdad es que realmente ese disco o se asienta mucho o sea o sea os hace una banda eh, muy a tener en cuenta en España cómo habéis vivido vosotros esa evolución de Blood Hunter pues bueno desde dentro cómo ha sido ese salto relativamente de calidad y de ex Bueno, pues mira, hay sus luces y sus sombras, porque, a ver, con un primer álbum nunca tienes muy claro qué estás haciendo porque es tu primera vez, eh, aunque hayas grabado otras veces, pues todavía no sabes muy bien cuál es tu sonido o por dónde puedes tirar, por así decirlo, eso tanto a nivel de sonido de la banda como a nivel de producción, a lo mejor a veces trabajas con personas que eh, piensas que, que te van a poder sacar un gran rendimiento, y no es así y eso no es una crítica a las personas con las que trabajas sino también a ti por no saber a quién elegir para, para hacerte un poco mejor, no para hacer que el producto eh, sea mejor en cuanto a sonido, al artwork a, sí. en general y bueno pues eso es excusable porque es tu primera vez ya con un segundo álbum piensas en no repetir los mismos errores o al menos intentar mejorar algunos aspectos ¿no? y entonces pues... Nosotros siempre hemos intentado abrir la mente a trabajar con otras personas, a probar otras cosas, otras estrategias y la verdad es que con el, con el The End of Faith, con el segundo álbum, pensamos en, en pedir ayuda externa pues de una agencia de management que en este caso fue Duque Producciones y, y nos hizo mucho bien porque tener a personas que son objetivas y que tienen experiencia y que te asesoran y te ayudan y te intentan recomendar un poco qué podrías hacer porque porque ellos te pueden decir qué cosas ven que no están funcionando pues eso a mí me parece que es muy necesario y no todo el mundo tiene el acceso a eso porque estar con una agencia no siempre es barato ni es fácil, ni siempre se está dispuesto a oír todo lo que te tienen que, que decir pero nosotros apostamos mucho por eso porque creíamos que de verdad nos iba a venir bien y la verdad es que yo creo que desde ahora en adelante podrán pasar muchas cosas pero lo volveríamos a hacer y seguramente para el tercer álbum sigamos contando con el mismo apoyo porque bueno, pues nos ha dado muchos resultados y hemos tenido la oportunidad de por primera vez tocar en escenarios grandes de, de poder tener un caché que eso para la mayoría de las bandas al principio es impensable no por el, por el sentido de ganar dinero sino porque los demás reconozcan que tú estás haciendo un trabajo ¿no? Y, y eso nos lo han enseñado muy bien ellos, entonces bueno, yo creo que por supuesto hemos avanzado en muchas cosas pero eh, por desgracia para las bandas españolas no es siempre muy fácil salir adelante eh, aunque te conozcan en otros países los sellos internacionales no están muy interesados en trabajar con bandas españolas Eh, los promotores igual tienes que invertir mucho dinero que no siempre tienes, no todo el mundo en la banda a veces puede invertir dinero para hacer cosas o sea, es, es como un cúmulo de, de problemas contra los que te vas enfrentando que no siempre se pueden solucionar fácil, no pero bueno con todo, pues paso a paso, cada disco es un objetivo y, y una etapa A ver, eh, me has comentado que no quieren en parte trabajar con bandas españolas, ¿no? eh, ¿por qué crees que puede ocurrir eso? ¿Por qué eh, eh, creen que no somos profesionales, que no tenemos suficiente calidad, eh, la marca España...? <risa> Bueno, a ver, obviamente hay opiniones para todos los gustos. Yo hablo de por propia experiencia de cosas que nos han pasado a nosotros y gente que ha tenido la amabilidad de explicarnos por qué no querían trabajar con nosotros. A veces era porque les parecía que no teníamos la calidad suficiente, muy respetable. Otras veces era porque directamente en España no se venden muchos discos y lo que quieren ellos vender discos, entonces no les sale rentable. Otro motivo es porque necesitan, recuerda un sello, además uno de los más importantes en esto, que nos dijo, tenéis que cumplir distintas condiciones. Una de ellas es tener no sé cuántos seguidores en las redes, no las cumplíamos. Haber hecho alguna gira europea, no lo cumplíamos. Eh, invertir no sé cuánto en una gira por no sé cuánto al año, no podíamos. Entonces, eh, como te diría yo, entiendo que cada uno pone sus estándares, pero para... para el planteamiento que tenemos en España también de, de banda como hobby hay cosas que a veces no son muy compatibles o sea, yo, yo hablo por mí, yo tengo que trabajar para tener dinero para poder invertir en mi banda y a veces si trabajas no tienes días libres o no tienes las vacaciones que necesitas para poder hacer esa gira que te va a venir fenomenal entonces, bueno, aquí lo tenemos un poco crudo en ese sentido porque no todo el mundo se puede liar la manta a la cabeza y decir, pues voy a estar un año sin trabajar invirtiendo en... en mi proyecto, ¿no? Entonces bueno, eso eso va a ser complicado de cambiar. Eh, Me estás diciendo eso y da la cosa esta entrevista sale un poco más tarde que la que saldrá de Angelus a Patria. Eh, casualmente ayer estuve hablando con Guillermo haciendo una entrevista también. Claro él Eh, bueno, ellos ficharon con Century Media, un sello considerado grande, eh, claro, y me estaba contando en parte lo que tú me estabas contando de las condiciones que tenían que cumplir o que tenían que arriesgarse para poder entrar en Century Media, entre ellas, dejar sus trabajos, eh, y es un paso, eh, para mí es el más difícil para un músico, el decirme voy a arriesgar, una porque no sabes a dónde vas, Puedes perder parte de tu vida que estás arrastrando, a saber qué edad tienes, en qué situación laboral estás, si es buena no es buena. Una cosa es un trabajo precario, pero quizás tu trabajo es bueno. Y la verdad es que es duro escuchar estas palabras porque es un interrogante muy grande para bandas. Por ejemplo, en ese momento, como era Angulos Apatry, patria que estamos hablando de hace unos 10 años, que podría ser una situación relativamente parecida a la que tenía Bloodhunter en el 2017-2018, ¿no? De estar empezando a tener un nombre, joder, son pasos muy duros, ¿eh? Para una para una persona cara al futuro. ¿eh? Claro, y sobre todo es un poco eso, ¿no? Que no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Y en una banda, pues hay varias personas. Entonces, a lo mejor hay uno que vive con sus padres y no le importa decir, bueno, pues eh, tengo mis ahorros y con eso, pues, lo único que tengo que hacer es apoyar un poco en los gastos, pero puedo Sobrevivir o arriesgarme, ¿no? pero no todo el mundo es así. Yo me fui de casa con 21, creo, y, y yo siempre me he mantenido a mí misma. Quiero decir, nunca he tenido la posibilidad, bueno, sí, podría haber dicho, pues papá y mamá me vuelvo a casa, ¿no? pero no, no me parecía lo correcto. Y yo creo que ahí también cada uno pues, tiene sus, sus criterios o, o sus motivos, ¿no? y eso, claro, es, es difícil, no todo el mundo está dispuesto a eso. Bueno, eh, a ver. Antes de cogerme una serie de cosas, quería preguntarte una cosa. Siempre eh, se ha dicho, siempre se ha dicho que la voz cultural, sobre todo, la han utilizado personas que les ha ido bien a, a su forma de hablar, de cantar o de cómo es por naturaleza, ¿no? Y quizás es un estilo que no se ha forzado normal. Sin embargo, tú siempre has comentado que tú te has tenido que enseñar. Tú has tenido que luchar mucho, coger mucha técnica. hay otros cantantes en otros estilos la mayoría de las veces son cantantes masculinos que han dicho que es que les sale, que es algo pues, que bueno están habituados desde el principio eh, explícame cómo empezaste un poco a coger esa técnica y luego eh, que la gente entienda que es un estilo con bastantes variaciones, no es cultural cantar así profundo, agresivo que tiene su, sus distintos matices y un poquito que me contases eso Pues mira, yo al principio, yo creo que mmm, empecé en 2000, a lo mejor en 2008, a pensar que me gustaba ese estilo y que me gustaría aprender, pero no había nadie que me enseñara, o sea, fui a un montón de escuelas de música, yo ya iba a algunos conciertos, preguntaba a, a músicos que estaban en activo y nadie me sabía explicar cómo demonio hacía. Entonces, yo lo intentaba, pero nunca me sonaba igual. y además pues me, me hacía daño, me molestaba, me quedaba fónica, entonces yo pensaba poder la gente que se va de gira un mes no puede estar sufriendo de esta manera porque no no es que no es posible, no o sea tú puedes sufrir un día pero el día siguiente tienes que volver a cantar, entonces no no entraba en mi cabeza aquello y mmm, como no encontraba, como no encontraba, como no encontraba pues mmm, empecé a, a estudiar por mi cuenta pues a ver un montón de tutoriales que muchas veces son muy confusos porque la diferencia con el canto melódico es que aquí no hay una teoría que te respalde, donde tú puedas consultar, no hay un método entonces eso digamos que lo empaña un poco todo y lo hace más complejo cuando no te sale de manera, como dice mucha gente, natural, eso tiene una explicación también y, y bueno, pues eso, lo que me dediqué durante varios años fue a practicar un montón por mi cuenta, a intentar entender Si yo movía la boca de una manera, cómo sonaba. Si yo intentaba emular lo que estaba haciendo esa persona en ese vídeo, porque sonaba así, no sonaba de otra forma. Entonces, al final entendí que, que todo estaba conectado, ¿no? Y que igual que en otros en otras técnicas de, de canto, en otros registros, la expresión facial, el uso del diafragma, la respiración, todo eso cuenta. Pues me volví a apuntar a clases de melódico para aprender lo básico y me dediqué a, pues gran parte de mi vida, lo único que hacía era. ir a conciertos, ponerme en primera fila, ponerme con cara de psicópata a mirar qué estaba haciendo el, el vocalista que se hacía fuerza, que si no, yo o sea, me, me obsesionaba mucho todo eso porque me parecía que me iba a ayudar y luego cuando yo me iba me cogí un local y me fui al local a, a intentar poner en práctica lo que iba viendo y así fue como fui consiguiendo lógicamente también grabar con Los Bloodhunter mi primera grabación Eso también te hace aprender mucho y el me recuerdo siempre siempre siempre de Pedro Méndez que fue el ingeniero de sonido del primer álbum de Blood Hunter. Nos vamos a Portugal por por cercanía y yo era mi primera grabación estaba perdidísima, o sea, casi tenía que grabar sílaba por sílaba y él con toda la paciencia y la, la educación, ¿no? Pues me, me iba diciendo, eh, pon la boca como si fueras a decir eh y canta esta palabra así. Y todas esas cosas yo las iba pillando y como que las iba incorporando. Y fue a base de pico y pala. Si yo hubiera tenido un profesor que me hubiera orientado, pues seguramente hubiera aprendido más rápido, pero para mí no fue así. Entonces, eh, la gente que dice que le sale natural, eso tiene su explicación y es que para este tipo de registro utilizamos la respiración diafragmática, que es la misma que utilizan los niños. Por eso los niños... cuando se enfadan y hacen eso es gutural y todos lo hacemos pero cuando somos adultos lo perdemos y las personas además que hablan como yo con este hilito de voz y, y bajito y moviendo un poco la boca pues eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer en gutural depende un poco también de tus características como persona pues tienes más facilidades que otra. lo mismo pasa yo que sé para tocar la trompeta pues será más fácil que tengan los dedos finos ¿No? Y una capacidad respiratoria en condiciones, que, que seas un fumador con unos dedos como mordillas, que cuando quieras apretar una tecla, aprietas cinco entonces, es como todo, o sea, lógicamente, pues, si tú tienes una base buena y te preocupas de aprender, seguramente aprenderás cosas, cuando ya te piensas que lo sabes todo, pues no, y en cuanto a los matices pasa un poco de igual, si tú le echas horas, te vas dando cuenta que fue lo que me pasó a mí, te vas dando cuenta de que no todo es igual, no todo es natural hay diferentes registros, una cosa es cultural, otra cosa es fray, otra cosa, en fin, y, y claro, cuando muchas veces hay personas que entran a discutir que este vocalista es mejor que este, no, son distintos, no y, y cada uno puede ser muy especial en lo suyo, y yo creo que eso es lo que hay que valorar, o sea, Hay grandes bandas que, con perdón, tienen vocalistas terribles Y nadie se lo plantea, porque no es lo importante claro. del, del conjunto, ¿sabes? O, o yo qué sé, o bandas increíbles como Meshuga La voz es un elemento que es más bien rítmico No es lo el protagonista, por así decirlo No es lo que da la melodía al, a la canción Y yo creo que todo eso son cosas que, que cuando simplemente Eh, no te apetece eh, tener más formación sobre eso, pues escuchas música, la disfrutas y ya está, y es muy respetable. Pero la gente cuando se pone ahí a debatir, que si esto o lo otro, hay un montón de, de discusiones. Otra, otra discusión típica, lo de si con gutural puedes entonar o no. A cierto punto puedes entonar, pero tú montas hace una escala en gutural, no puedes, no claro. puedes, y eso no se puede discutir porque ocurre, o sea, no es algo que yo diga. ¿no? En fin, yo qué sé, es Está como claro. todo. <risa> Está, Me ha gustado eso. Pues, qué La verdad es que sí. Eh. Además, eh, eh, yo creo que la música es, es una de las cosas más curiosas, ¿no? Porque muchas veces eh, la técnica, el estilo de un grupo, eh, lo que la gente te puede decir de ellos Y tú dices, pues a mí no me transmiten nada O sea, estás diciendo todo lo que tú estás diciendo y a pesar de eso sé que son buenos Pero a mí me dejan completamente indiferentes. luego sale otra banda que no hacen nada del otro mundo y te lo significan todo ¿no? entonces la música, el cine lo que es la cultura en general eh, es capaz de transmitir tantas cosas diferentes a una persona que tengas al lado y a ti que es lo maravilloso de, de este mundo por eso yo nunca o me cuesta mucho decir que algo es malo puedo decir, no me gusta pero decir que algo es malo Claro, entonces, eh, además, a la hora yo reseño discos junto a otras personas y tal, estamos en revistas como Necroman, después con nuestros de amigos de, haciendo cositas en mi página web. Y me cuesta mucho criticar un disco, o sea, me cuesta mucho hacer una reseña porque esa reseña, y tantas circunstancias para que ese disco sea como es... yo se lo digo a mucha gente, eh, escuchad que no sabéis el tiempo que han tenido de grabar, el tiempo libre que han podido tener para componer, para, para producir la pasta la situación psicológica personal mm -hmm. es que es tan grande que yo me cuesta mucho coger un disco y decir, es malo A mí me pasaba igual, o sea yo recuerdo las primeras veces que hacía reseñas de discos o que iba a hacer una crónica de un concierto y, y de verdad que me dolía el alma decir que alguien era malo porque primero quién soy yo claro. para tener la potestad de juzgar eh, tan categóricamente algo y luego todo lo que tú dices, o sea el esfuerzo que inviertes y luego cuando cuando tú lo vives y te das cuenta todavía es peor porque dices joder yo le he pasado muy mal y a lo mejor he conseguido un resultado de mierda pero... he tenido que echar muchas horas, o sea, cuando la gente estaba por ahí en la playa yo estaba ensayando en un local de 5 metros cuadrados mmm, sin aire acondicionado y, y echando allí las pocas horas que tenía después de salir de trabajar o sea, yo creo que mmm, cuando uno entra en juzgar ya está cruzando una línea que, que no debe ¿no? Y, y yo eso lo he vivido mucho desde muchas <risa> situaciones tanto con Bloodhunter como a nivel individual y me sigue pasando y me seguirá pasando Cada vez lo vivo de una manera diferente, pero eh, me parece muy mal, o sea, creo que nadie estamos en disposición de, de decir esto es malo o, o esto no, o sea, no sé, me parece como muy fuera de lugar. Bueno, hemos pasado un poquito por encima del Blood Hunter, pero tampoco es que vamos a estar aquí, tenemos que hablar de tantas cosas, eh, Rocío, que, que no puede ser, ¿no? Lo que sí que te digo es que, para mí el salto cualitativo que tenéis del primer disco, el debut al segundo, es monumental Sí que es verdad que luego reeditáis el primer disco, lo intentáis mejorar, le ponéis un plus eh, ¿por, qué? ¿Por qué esa reedición? Porque realmente eh, ¿Qué queríais? ¿Ofrecer ese producto con la calidad adecuada? Eh, realmente, que Pues mira, es muy sencillo. Cuando tú sacas un primer álbum, sabes que te vas a comer todas las copias que saques, excepto la que le regalas a tu padre y a tu <risa> mejor pandilla. amigo, ¿no? Entonces, claro, <risa> hicimos muy poquitas copias y cuando empezamos a tocar en directo, sobre todo cuando sacamos el Face, pues ya las habíamos vendido todas. Y pensamos, ¿qué hacemos? Cada vez que vamos a tocar a un sitio y la gente nos pregunta, no lo tengo, no lo tengo, pues decíamos, "Jo." Tampoco tenemos una discografía tan amplia como para permitirnos el lujo de decir no lo tengo. Y, y bueno pensamos qué hacemos, lo sacamos otra vez. ¿Qué atractivo puede tener reeditar un disco tal cual? Pensábamos que no mucho y entonces nos planteamos como cambiar la portada, añadir eh, seis bonus tracks de, de un directo que hicimos aquí en Madrid, añadir un póster, bueno, cómo currarnoslo un poquito más, ¿no? Para que pues la gente tuviera ganas de, de tenerlo. Y ese fue el motivo. Bueno, eh, está claro que Block Hunter estaba creciendo, eh, pero a mí eh, lo que me resulta curioso es: primero, eh, la colaboración que tienes con, con Mago de O. Eh, Esto es un, un poco polémico, ¿no? Voy a, voy a ver porque ahora entro en el terreno un poco polémico, ¿no? No porque. No, ya estoy por, de, nada. Pasando, no por nada, sino no por, tú sabes Tú sabes, pues, un poquito cómo está el ringlao muchas veces en el metal, ¿no? Que somos los más libros del los más libres del mundo, mientras cuando no hacen lo que queremos. Eh, entonces, eh, yo lo que me doy cuenta es que está claro que Bloodhunter ya tenía un nombre a nivel nacional, empezaba a asomarse, estabais haciendo festivales, bueno, toda la historia. Pero claro. para mí, lo importante de tu colaboración en Mago de Oz eh, que entras a colaborar en, en Ira Day, el disco me parece que lo editan en 2017-2018 creo, creo que es, más o menos y... sí, 2018 sí, diría eh, y tu nombre y junto a tu nombre, eh, claro Bloodhunter supongo que iría en compañía eh, es como si en América Latina eh, tu nombre empezase a, a conocerse y... Y es eh, que cogisteis muchísima fama por aquella zona eh, por la colaboración con Mago de Oz y ahí aquí me pregunta pues dos o sea me vienen a la cabeza dos cosas una es la manía eh, o un poquito ese esa fobia que le tenemos a en general al mundo del metal a Mago de Oz no que cualquier cosa que haga Mago de Oz está mal hecha mal y, sí, y luego el amor que tienen por Mago de Oz Por esa zona, por, por América Latina. Es espectacular. Mira, cuando yo empecé a, a hablar o a relacionarme con, con Mago de Oz, hablamos mucho de este tipo de cosas. ¿no? España siempre ha sido un país de contrastes. Y entonces lo de la polémica, el criticar, eso nos va en la sangre. Es una cosa que no podemos evitar. E Incluso cuando te están criticando hasta morir, luego van a verte a un concierto. Entonces... Yo creo que es verdad que Mago de Oz haga lo que haga, va a ser noticia, va a ser criticado Y por eso son tan grandes y tan conocidos, porque les están llamando perros judíos Y al día siguiente tocan, yo que sé, en Fresnerillas de la Oliva y hay 5.000 personas O sea, es que no tiene ningún sentido, <risa> quiero decir Creo que a veces es un poco más el, el rajar por rajar que el valorar realmente que es una de las pocas bandas que tenemos que ha conseguido cruzar muchas fronteras porque no solo tocan Sudamérica, Mago de Dios, han ido sí, sí, a Alemania. Nueva York, oh, Alemania, sí. Italia, a un montón de sitios y han llenado recintos de miles de personas, o sea que yo creo que eso deberíamos apreciarlo, porque eso es historia de, de nuestra música y creo que eso hay que respetarlo, no todas las bandas pueden hacer eso y, y sabiendo lo difícil que es, deberíamos como mínimo pensarnos dos veces lo que decimos, no pero bueno, repito, estamos donde estamos y, y a veces pues nos puede esa ansia de, de criticar. Y luego, tanto a mí como a Blood a nivel personal, nos vino muy bien, porque una banda de metal extremo no deja de ser una banda que, que nace del underground absoluto y que no tiene unas posibilidades de proyección muy grandes en cuanto a que no es un estilo que le gusta a mucha gente. entonces Desde el momento que una banda como Mago de Oz, con millones de seguidores en todo el mundo, pone el foco en ti, pues la gente empieza a saber que existes. Y lo mismo me pasó también con lo del programa de La Voz y con otras colaboraciones que he hecho. Si no hubiera sido por eso, habría mucha gente que no sabría que existimos. Y, y, de, y al revés, ¿eh? O sea, si yo no hubiera tenido una banda, probablemente Mago de Oz nunca sabría de mi existencia. Entonces, creo que. Todo va muy de la mano, y, y eso hay, hay que tenerlo en cuenta, a mí me da mucha rabia luego cuando veo, porque además una cosa es que tú veas que no te gusta algo, pero cuando ves que es una crítica en lo personal para hacer daño, que eso me parece que no, no puede ser, y, y veo que tenemos un montón de herramientas falsas desde las redes sociales para denunciar, para no sé qué, y no vale para nada, y al final se permite todo y es como fomentar, todavía más esa polémica y esa forma tan fea de, de no sé, de poner atención sobre algo. Claro, eh, es que estoy completamente de acuerdo contigo, un poquito es que la verdad es que los límites que, que tenemos a la hora de, de hablar de los demás parece que, mm. que no los respetemos y muchas veces no nos damos cuenta de que son personas en el fondo, antes que músicos son personas y, y la verdad es que eso mm. se ve mucho, ¿no? Eh, Claro, me has hablado de la voz eh, Está claro que a mí eh, pues la importancia que tiene Tu participación, tu colaboración En el disco de Mago de Oz es, es brutal Le das ahí dos puntadas que Mago de Oz pues Había querido experimentar para un personaje Tres millas o para eh, Aumentar ese tipo de conceptos que tiene Mago de Oz, participas en un par de temas Que la verdad es que quedan cojonudos eh, La cántica de las brujas Y ser sello, no sé la verdad es que están Están muy bien Pero me has hablado también de la voz, es curioso Porque es la otra cosa que nos salen sarpullidos de de, de, de eh, cuando Fortu aparece en el en el trampolín, cuando eh, Armando de Castro En el Day eh, no nos acordamos de que Aileen Aileen, eh, la que fue cantante sí, de Sirenia que, que ahora tenía. está en of estuvo un factor X, ¿no? Aunque ella, claro, fue más famosa posteriori, ¿no? Rafa Blas, por sí. ejemplo, Rafa Blas eh, para mí le ha pasado factura en el rock. Le ha pasado factura en el rock, pero en el, la música en general supongo que le irá bien porque él continúa haciendo sus cosas. Por tanto, pues, eh, si puede vivir de eso, pues súper bien para él. Y nos jodemos nosotros que nos quedamos sin cantante de metal. Eso. <risa> Yo. Eh, pero es que es curioso porque, eh, claro, ahí el que participases en la voz, para mí me dio dos, dos, dos opiniones. ¿no? Una es, por fin... El gutural, eso que veíamos los vídeos por, por las redes sociales de... Mira, en el, la voz de Finlandia, en la voz de no sé cuándo, sale una tía cantando gutural, ya ves. Y luego cuando salen aquí... Mal. Y luego... El intento de cantar de otra manera de, de diva satánica. Cuéntame un poco cómo fue ese, esa, esa locura, ¿no? A ver... Yo no me arrepiento en absoluto, o sea, todo lo contrario. Solo podría decirte cosas positivas de, de haber tomado esa decisión de participar en, en la voz. Por un lado, por lo que tú decías, porque a mí siempre me han gustado los programas musicales y recuerdo cuando se pasaban videoclips en la tele. O sea, yo me pasaba la mañana pegada viendo la música así, me da igual si eran los 40 principales y ponían OPET. ¿Sabes? Es que eso era magnífico porque había variedad. Y, y además podías ver una cosa que te gustaba en la tele que es como lo más inmediato. O sea, es mucho más inmediato que cualquier otra plataforma. ¿Cuál es el problema? Que todo eso se ha ido perdiendo. Y nosotros, yo creo, esto es una opinión personal, en nuestro afán de sentirnos diferentes, nos hemos ido como alejando, ¿no? Yo, yo estoy completamente de acuerdo que la escena del metal tiene los músicos más brillantes. O sea, es algo que defenderé siempre. Y hay muchísimos ejemplos. Pero... ser brillante no te hace pasar por encima de todo lo demás y no sé, a mí me parece que convivir con otros estilos musicales es siempre positivo siempre eh, puedes coger ideas, o sea, hasta los clásicos más clásicos escuchaban cosas que no eran estrictamente rock y que les han influenciado y que ha contribuido a que tengan un sonido personal que no tengan otras personas ¿no? entonces, volvemos a lo mismo, creo que el, el rajar por rajar no vale para nada y luego a mí me parece... Eh, Yo no me considero, como te diría yo, abanderada de nada, pero a mí me parece muy importante que haya referentes o ejemplos o, o que tú puedas conocer que hay determinadas opciones. Y el hecho de estar en un programa que ven millones de personas, porque la gente dice que no lo ve, pero lo ve, te abre, te abre mucho el camino hacia gente que no tiene ni idea de que eso es un registro, de que hay un estilo musical en el que se canta de esa manera. creo que eso a nivel educativo, por así decirlo, es muy positivo y los niños, por ejemplo, que, que tienen mucha menos maldad que nosotros y todavía no lo han desarrollado lo ven muy claro, les da igual ven una cosa diferente y dicen, vale, pues, pues ya está no y, y no lo viven como algo que pueda ser malo o negativo al revés, pues es una cosa más yo creo que hay que darle a las cosas la importancia que tienen y para mí fue muy positivo porque me, me hizo, digamos Salir del armario. <risa> sí, sí, porque al final, ¿sabes? La gente que sabía que yo tenía una banda y demás, pues era mi entorno más cercano, pero a mí no me conocía nadie. Y sin embargo, al día siguiente de emitirse la audición a ciegas, yo fui a trabajar y todo el mundo lo sabía. Entonces, ahí sentí como que ya no me tenía que esconder, por así decirlo, que eso era lo que había y ya está. Porque con esto, pues sabes que también hay mucho estigma, con el metal y en especial. con el metal extremo, Y claro. o sea, además, te llamas diva satánica, pues mucho peor, porque eres una zumbada que hace <risa> rituales y las leo. Entonces, yo ahí entendí que es muy importante también, o sea, cuando tú vas madurando es muy importante que puedas hacer lo que te gusta, pero además, que no tengas miedo de, de vivirlo como algo normal, y lo que les pase por la cabeza a los demás, pues no importa, en realidad. Lo que sí que es verdad es que me... Eh... Me dio la sensación de que tienes una tonalidad, cuando es no es gutural, muy rockera. Bueno, eso se llama no saber al final. No, no, no, yo, yo no lo veo así. Además, eh, vamos a ver, eh, antes estábamos hablando de cantantes que puede ser que canten muy bien no o tal, ¿no? Pat Benatar, no sé, podíamos hablar de un montón de cantantes de rockeras de, de, de los 70, 80, 90. O sea, eh, no hace falta que sean... Eh, ah, pero... mo monumentos de la voz. Eh, yo creo que te menosprecias mucho ese aspecto. No, sabes qué pasa que yo no me siento cómoda con el melódico porque no tengo ni idea. O sea, el, las horas que yo le he dedicado al gutural no se las he dedicado nunca al melódico. Entonces me faltan muchos años de y sigo yendo a clases, ¿eh? Pero Claro, el tiempo que tardas en aprender cultural no es el mismo que tardas en, en aprender a cantar melódico. Necesitas el triple de tiempo porque hay muchas más posibilidades. Entonces yo considero que cuando no eres muy bueno en algo no pasa nada. Se acepta, si quieres trabajarlo lo que trabajas y si no, pues bueno, pues ahí se queda, ¿no? Eh, a ver, obviamente cuando yo decidí entrar en el programa yo sabía... que todo cultural no iba a poder ser, porque es, es un cambio muy grande para la gente o sea, si nunca ha habido nadie en ese registro, no puedes de repente, pum, y ya está porque aquí, en ninguna radio, en ningún programa, en, en nada, puedes tener acceso a ese tipo de registro entonces es un choque demasiado frontal para la gente que nunca lo ha escuchado no, no somos Finlandia, por ejemplo, que estás en cualquier comercio, cafetería y te ponen nightwish y luego te ponen aba o insomnium y todo casa y no hay ningún problema, aquí no tenemos esa um, apertura de, de mente, por así decirlo entonces yo sabía que seguramente me propondrían hacer un par de frases al menos en, en melódico y, y lo entendí, me pareció lógico y normal y, y no es que cedieran ni nada, es que, es que me pareció normal y directamente dije vale, ¿eh? yo no tengo ni idea de cantar y creo que no lo voy a hacer para nada bien pero bueno como lo mío es el cultural pues ya en el cultural me, me desquito y eso fue lo que pasó en realidad o sea eh, yo sabía que no iba a ganar el programa ni tenía ningún interés eh, sabía que probablemente ni siquiera pasara las audiciones a ciegas y mira pues por suerte las pasé llega a la mitad del programa y, y con eso me quedo o sea aparecí y no me quedé en, en un chiste que eso era lo que me preocupaba a mí, no ya con que alguien se diera la vuelta a las audiciones, para mí era más que suficiente para demostrar que, bueno, no eres el mejor, pero ahí estás, como otro más. Estoy un poco nerviosa. Es increíble entrar en un escenario tan grande. Es una pasada. Voy a dejarme la piel y espero que salten todos de sus asientos. Pero vivo en Madrid. Primero que todo, me encanta la versión. Es la de Marilyn Manson, ¿no? La de Marilyn Manson, esa sí. es. Me encanta. Estaba pensando que las cualidades para estar en este show, ¿no? De la voz, tiene que ser sí, afinación, técnica, vibrato, en fin, muchos, muchas características muy concretas. Pero esto también es un tipo de música. Lo que tú estás haciendo es un tipo de música también. Y hay gente que sí. se dedica a hacer ese tipo de música. Y no cualquier persona que canta súper virtuoso puede llegar y hacer lo que tú estás haciendo ahí. Eso es difícil. Eso es imposible. Y, y cuando haces una canción, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, te queda ronco si no tienes la técnica. Entonces, Exacto, yo quiero sí. verte hacer eso. La verdad es que es impresionante. <risa> impresionante lo que estás haciendo. Impresionante. Muy bien, Juanes. Si ¿Sí se puede. Dale, dale, hazelo, hazelo. Hazelo, por favor. I wanna use you and abuse you and sell you. Hey, si no supiera que estoy en la voz, pues me da miedo y todo. Puedes cantar otro tipo de música. Sí, puedo hacer un poco de canto melódico, pero se me da bastante peor. <risa> eso me encanta, un me poco. Encanta. Eso para no, que me digas que algo no te gusta, so, te mete un grito de eso. Y todo, sobre todo me gusta tu valentía, que estás ahí para haciendo este tipo de, de, de, de interpretación. Me, me encanta, así que gracias por, por estar aquí y, y vamos para allá a ver qué podemos hacer. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. <risa> que vale. Qué vale, valentía la tuya y qué suerte de que exista este programa porque la sorpresa era escucharte y dar, darse la vuelta una vez más y encontrar algo totalmente diferente. Vaya par de Te corazón. <risas> o sea, tremendo, tío. Qué bien nos lo estamos pasando, por favor. Muchas gracias. A ver, has dicho que todavía das clases de, de canto, pero tú también das clases a otras chicas sobre todo en el aspecto cultural, por supuesto ¿no? que es tu eh, especialidad y es en parte para facilitar a la gente lo que a ti te ha costado tanto ¿no? mm -hmm. Yo empecé un poco con esa idea, ¿no? el, a mí me hubiera encantado que alguien con el, la base mínima suele decir, no hagas eso porque te vas a hacer daño esto no es bueno porque te vas a quedar afónico solo con eso <ríe> me habría valido y empecé un poco en esa línea lo que pasa es que después me di cuenta que me, me gustaba mucho estudiar Eh, lo que tiene que ver con la voz en este registro y, y entonces empecé a buscar, claro, cosas en común con el canto melódico que son básicas para cualquier registro de respiración y demás y luego me di cuenta que había más posibilidades que no eran solo gutural y luego fui conociendo gente que, que venía porque a lo mejor eh, no quería intentar gutural, quería intentar otra cosa intermedia pero necesitaba como esas pautas He tenido gente de musicales que, que dices tú, ¿qué necesidad tendrás de que yo te cuente nada cuando tú eres un profesional? Pero efectivamente te das cuenta que como recursos utilizan un montón de, de cosas distintas y, y luego analizas y te das cuenta pues Britney Spears también hace vocal fry a veces cuando empieza las frases o Janis Joplin no siempre rasgaba, a veces también hacía algo muy similar al fry, entonces te das cuenta que tiene muchas aplicaciones Y que si eso tú lo puedes transmitir, seguramente algún día habrá un método escrito, reglado, se pueda enseñar, porque no es algo que sea una circunstancia, o sea, es un registro más. Y de hecho, en una masterclass que yo estuve viendo a Marcela Goyo hace un par de años, yo creo, ella nos dio, bueno, tienes que oír la cantar cultural, wow, es impresionante, no es increíble. y ella nos decía que ella trabajado en una escuela de música en, en Holanda con miembros de EPICA, de The Foundation, que tienen un método que se llama UNIVERSAL VOICE donde, eh, están holandés todavía, pero donde eh, también se imparte el gutural como una técnica vocal más y que eso pues claro, en el momento en el que se pueda traducir y validar al inglés a otros idiomas Va a ser fantástico, porque nos va a permitir la posibilidad de que nos podamos formar en algo específico que de verdad tiene entidad propia. Claro, Marcela Bobios que también aquí en Robbentramigos la hemos sacado sobre todo por Steam of Passion y Aireon, que, es, que mm. hemos hecho especiales sobre, sobre ellos. Eh, a ver... Mmm, La verdad es que, claro, sobre todo lo principal es que estás actualmente en Nervosa, pero antes de entrar en Nervosa, eh, ¿tenéis grabado el tercer disco de Blood Hunter ya casi? ¿O cómo lo tenéis <risa> <risa> Algo hay, ¿no? Mira, eso es, esa es otra batalla de esta maldita pandemia que es horrible. O sea, nosotros teníamos nuestros planes, nosotros ya, ya pensando en esto, ¿no? Estamos pensando, madre mía, ya hemos tocado en los festivales que queríamos aquí, pues ahora... grabamos otro disco y ya nos leíamos la manta a la cabeza y nos vamos donde sea y vamos a tocar y, y todo y de repente pues a la mierda, ¿no? y íbamos a empezar a grabar en verano de 2020 y no pudo ser, con lo cual, bueno, pues terminamos de, ya teníamos los temas como preproducidos -pre pero no habíamos grabado nada Con esto de que había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar en general, pues pensamos, bueno, esperamos un poquito, a ver si todo mejora, a ver si luego podemos hacer algo, y claro, pues la cosa no mejoró. Y, y bueno, ahí dijimos, ¿qué hacemos? Pasamos de todo, que eso es un error, o intentamos por lo menos mantenernos mínimamente activos para, para cuando se pueda seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces aprovechamos para sacar la reedición, nos pareció el mejor momento para, para hacerlo, que estaban los planes, pero... no le queríamos dar digamos tanto protagonismo y bueno pues nos vino bien por lo menos para, para que se viera que ahí seguíamos y al mismo tiempo terminamos de, de componer, hicimos la preproducción y ahora mismo estamos en enero tenemos grabadas las guitarras, las rítmicas, lo, las solistas y no hemos podido grabar ni, ni batería ni voz porque la persona con la que lo queríamos hacer no vive en Madrid Entonces eh, entre restricción va y restricción viene, pues al final eh, todo se va a retrasar entonces yo no sé si para este año, quiero pensar que sí, podremos terminar de grabarlo pero creo que estamos un poco como todo el mundo, no pues los que han sacado disco justo en el medio de la pandemia mmm, prácticamente se lo han tenido que comer con patatas porque no hay muchas posibilidades de, de hacer cosas Y los que estaban componiendo, pues bien, ahí están, un poco como nosotros, con, con la expectativa de, van pasando los meses, que vaya mejorando todo y podamos hacer una promoción en condiciones. Pero bueno, es, es complicado, ¿eh? yo creo que esta época nos va a servir también para reubicar las prioridades. lo que pasa es que realmente han habido grupos que creo que estaban en el momento justo. Por ejemplo, ayer que estaba con Guillermo de Angelo la Patrida, pues parecía que este año este disco que iban a sacar iba a ser pues ya la confirmación definitiva, una gira que tenían también preparada brutal. El Mind Driller era el año clave para ellos, por ejemplo, tuve una entrevista con ellos antes de la pandemia. Tenían un año completito. tú, por ejemplo, con, con, con lo que va a venirte, ¿no? que ahora hablaremos de ello, con Nervosa eh, la verdad es que esto no nos damos cuenta todavía de lo que va a ser, porque ayer por ejemplo Guillermo nos lo estaba contando también un poco el miedo que hay cuando se reactive todo a, a, a, a, será para todos, o sea, se reactivará para todos el mercado absorberá lo que viene por delante, es que va a ser complicado, de ¿eh? que... Mira, yo si cuando yo me mudé a Madrid me parecía increíble que en una misma noche pudiera haber cuatro o cinco conciertos a los que querías ir. Es imposible porque para moverte de un sitio a otro ya tardas mínimo media hora, entonces no te daba la vida y luego no te daba el dinero. O sea, es imposible económicamente poder ir a todos los conciertos que querías. Pues yo creo que cuando todo esto pase, o, o quiero pensar que va a ser así, no vamos a tener tantas ganas de hacer cosas. que va a haber más de lo que podemos asumir y, y eso claro va a ser peligroso porque lo podrán soportar la gente que, que pueda recibir esos beneficios pero las bandas pequeñas que a lo mejor se pierden ahí un poco entre hay ocho conciertos hoy pues al mío no va a venir porque no me conoce mucha gente eso va a ser peliagudo de, de sobrellevar y yo creo que ahí o sea si ahora estamos haciendo un acto de casi de fe resistiendo Eh, viendo los meses pasar yo creo que cuando todo empieza a funcionar va a ser incluso un poco peor pero bueno no lo sé creo que también es lo que te digo no hay que reubicar tus pues, prioridades a lo mejor si antes pensabas en estar tocando todo el rato pues a lo mejor tienes que tocar menos y componer más invertir en eso y, e irte dando más tiempo sí estoy completamente de acuerdo contigo bueno antes de entrar en nervosa Llegaste a estar con una banda llamada oh Rich eh, que editaron un disco, eh, donde tú participabas junto a otros compañeros, voz melódica, sinfónica y la tuya gutural, eh, bueno, eh, salió el disco, un disco que está, la verdad es que está muy bien, pero bueno, esa relación no terminó de fructificar, pero como experiencia, ¿no?, el trabajar en otra banda, otra manera, vamos, de trabajar, tener que compaginar todo el disco con otra persona, ¿cómo fue esa experiencia?, Cuando yo empecé con Outreach, o sea, ellos me contactaron porque estaban buscando otro vocalista solo para los culturales. ¿no? y entonces me pareció genial porque dije, bueno, estupendo, ya está todo, porque tenía unas fechas, ¿no? Entonces yo pensaba, esto es comodísimo porque no tengo que componer nada, solo tengo que aprenderme, no sé si eran siete u ocho temas, super largo, <risa> eran siete u ocho, y luego vamos a tocar y alegría, o sea, lo más fácil que te pueda, que te pueda pasar, ¿no? Y me pareció un planazo, ¿qué pasó? Que los, los planes cambiaron completamente Esa gira no se hizo, el otro vocalista que había que cantaba melódico se fue de la banda Tuvimos que buscar otra vocalista cuando entró Nines, sí. que Nines es un todoterreno Porque sí. ahora ha asumido todos los registros, los suyos y los míos, y los hace todos O sea, canta melódico, canta utilizando vocal fry, hace gutural también, puede rasgar, hace todo O sea, es, es increíble. Yo les pude ver justo en enero, antes de que empezase todo esto, y me pareció que, que la banda tenía que ser así. O sea, sobraba. Yo sobraba completamente. Te, te lo digo, o sea, con el corazón en la mano, y se lo dije a ellos esa misma noche. Eh, yo entré porque me lo plantearon así, y me apetecía mucho hacer otras cosas, aprender de otros estilos. Yo nunca he estado mucho en el lado del metal más alternativo, nunca me. me ha llamado más la atención pues otras cosas no pues bandas como lo que decíamos antes Periferis son bandas increíbles pero a mí nunca me me habían eh, llamado mucho la atención no y, y con ellos pues tuve que aprender mucho sobre eso porque yo apenas conocía mucho de ese estilo grabamos el álbum también con mucha dificultad porque éramos llegamos eh, a ser pues fíjate dos guitarras bajo ciclista, batería y dos voces sí, claro. llegamos a ser siete personas y, y no tocamos mucho porque imagínate los desplazamientos o sea, eso, eso era muy difícil de, de gestionar pero eh, me llevo, o, o me llevé grandes amigos con los que todavía tengo trato un disco genial que me parece que es muy interesante para ser un primer álbum y, y bueno, llegó un punto en el que claro, cuando yo empecé con Outreach no tenía muchas cosas que hacer, pero cuando yo terminé de grabar el álbum y ya se presentaba la oportunidad para tocar, presentar el, el disco en directo y demás, yo tenía a Blood hunter que acababa de sacar un álbum el año anterior y estábamos tocando en todos los festivales. Eh, salió lo de Mago de Oz que también iba tocando con ellos en, en el verano, o sea, yo tenía mi trabajo normal, el viernes tocaba con Mago de Oz en no sé qué pueblo, el sábado me iba con Blockhunter, a lo mejor el domingo, Tenía ensayo con Abreche y llegó a un punto pues, que no, eso no lo podía sostener, teníamos que cancelar un montón de fechas por mi culpa porque yo no estaba disponible y me parecía una faena, para ser un primer disco tienes que tocar, entonces yo lo planteé así, en el momento lo viví un poco como el, el alivio ¿no? de, de dejar ir algo Pero luego me, me dio toda la bajona. La pena. <risa> porque me dio, me dio mucha pena. Y me dio mucha pena porque, claro, ya no pasas tanto tiempo con ellos. O sea, yo en Nines tengo una amiga que, que me parece, vamos, es una tía divertidísima, es inteligente, me ha enseñado un montón de cosas. No sé. En fin, que pues eso, son etapas, ¿no? Y, y yo estoy muy contenta de haber podido formar parte de eso. Bueno, llega la pandemia y junto al año más penoso de los últimos, eh, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, eh, pues posiblemente el año eh, más ilusionante para Diva Satánica porque, bueno, salta la noticia del desmembramiento de posiblemente la banda más importante del metal femenino. Eh, cuando hablamos de metal femenino es exclusivamente femenino. Quizás Burning Witches es otra de las bandas dentro de ahí, metal femenino, que estaría ahí. Pero claro, eh, cuando salta la noticia, tú ya tenías alguna cosilla, o sea, a ti Prica, no te había dicho nada absolutamente, es a posteriori que salta la noticia, porque macho, en la reacción de Prika ante, ante ese hecho, eh, cómo se sucedieron las cosas, fue como, como un relámpago. Mira... te podría decir que es de las personas más increíbles que he conocido nunca, o sea, esa capacidad que ella tiene de afrontar las cosas como vengan es eh, magnífica, o sea, es, esa fortaleza yo la he visto muy poca gente, porque no es lo mismo que un proyecto se te tuerza y más o menos tengas que hacer algún cambio, No es lo mismo eso, que, que tengas una banda ya consolidada, con 10 años de trayectoria, con miembros que son muy relevantes a nivel internacional y de repente se te, se te vaya todo al traste. Entonces, eh, eso y además en un momento de plena pandemia, o sea, yo creo que más difícil no podía ser. Y ella lo hizo. O sea, lógicamente, eh, hoy lo comentamos también en una entrevista, Tanto Fernanda como Luana ya tenían en mente tener un proyecto paralelo desde hacía tiempo porque bueno, pues tenían sus inquietudes y, y ya hacía tiempo que, que en Nervosa no acababan de, de entenderse a nivel de estilos musicales, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues la banda ha seguido trabajando hasta hace unos meses, pero pues llegó un punto en el que digamos que decidieron que, pues que ya no querían seguir eh, trabajando para el proyecto y, y que hasta ahí, ¿no? Y, bueno, a mí me parece algo muy normal porque las bandas al final son como las relaciones sentimentales, no pasas mucho tiempo con las personas eh, bueno, puedes trabajar con una relación estrictamente profesional pero no es lo ideal no, esa implicación yo creo que también luego se traduce en otras cosas y bueno, desde el momento en el que Fernanda y Luana le comunican a Pritati que, que hasta ahí pues ella es ahí cuando empieza a buscar y, y a intentar reformar el proyecto y, y fue cuestión de, de unas semanas, porque en realidad ella el anuncio se hizo en mayo y muy poquitos días antes nos había contactado, ella como que se hizo su lista de, de personas que conocía, que le parecía que, que podían encajar y tuvimos que pasar como distintas sí. pruebas y, <ríe> y que es normal también, ¿no? Y, y bueno pues mira, al principio nos dijo que, que necesitaba que le mandáramos lógicamente un vídeo o algo cantando alguno de los temas de, de la banda luego pues eh, digamos como que nos hizo una pequeña entrevista para ver un poco nuestras prioridades y, y la capacidad de compromiso que teníamos, ¿no? ahí también entraba el tema de yo sé que tienes tu trabajo, eh, cuando esto vuelva a la normalidad probablemente no puedas compaginar todo, qué vas a hacer Otro tema era también, eh, pues bueno, sabes hablar inglés, por lo menos te haces entender, sabes componer, en fin, un montón de cosas que hoy en día pues, son necesarias o, o te van a ayudar mucho si estás en una banda. Y después de todo eso y de muchas videollamadas, eh, nos comunicó a cada una que, que nos había elegido y hicimos una, una llamada en grupo, un poco para... para ubicarnos y para ver los planes y, y demás, y, y todo fue pues eso, de días antes de, del anuncio, de repente nos dijo el día tal, 6 de mayo creo que fue, eh, hacemos el anuncio oficial y nos, nos ayudó un poco como a prepararnos, ¿no? porque no sabíamos realmente, o sea, cuando tú cambias una formación casi al 90%, eh, la respuesta puede ser muy negativa <risa> y, y no sabemos qué va a pasar, Entonces, bueno, pues nos dijo que, que ella tenía como una, una intuición muy positiva y que pensaba que, que bueno, que el proyecto iba a cambiar, pero eh, para tomar otra dirección y otro camino y que eso podía ser muy bueno. Y la verdad, mmm, hemos recibido muchas, muchos comentarios muy positivos y, y la respuesta ha sido mucho mejor de lo que pensaba. Para todo lo que nos podía haber caído de chaparrón, la gente ha sido muy muy respetuosa y muy abierta de mente ¿no? a mí, a bueno. mí la sensación que me dio cuando anunció la, la formación que por cierto te dijo a ti, claro, a Mia Wallace ex Abad, que hacía poco también uh -huh. había tenido su, bueno, sus problemas con, con Abad y, y el Eni nota que es curiosamente la más desconocida y yo tengo que decir ¿Eleni? que me ha resultado una auténtica animalada o sea de, de lo mejor musicalmente hablando que yo he podido ver y he visto a gente increíble es que lo de Lenny no es normal <risa> es, es increíble Es increíble. Eh, pero en el disco y todo es que me ha parecido y ella la ves y tampoco es una persona que sea muy muy grande ¿no? porque es un y en Mira, la verdad es... Las manos de Lenny con dedos y todo ocupan mi palma <risa> Imagínate. Yo no tengo unas manualidades, o sea, imagínate lo que es eso, y, y la soltura con la que toca, y eh, como te diría yo, o sea, tiene muchas habilidades, pero es que además tiene mucha técnica, yo toda la vida estudiando, y ha tocado, que eso la gente debería valorarlo mucho más en, en estilos musicales muy distintos, Correcto. en progresivo, en funky... Eh, sabe tocar samba, o sea tú le dices, es como un reproductor de, de vinilos, ¿no? tú le dices, oh, yo que sé, Alexa, ponme samba, y Eleni toca samba, Eleni toca, no sé qué, lo toca, o sea, eso, claro que hay una parte de, de habilidad, pero, pero eso requiere mucho trabajo, y mucho estudio, y ella toca el piano, y o sea, eh, es magnífica, y, y como ser humano, eso ya, vamos, Eh, me gustaría saber un poco eh, qué opinión tenías antes de formar parte de Nervosa un poquito de lo que era Nervosa para ti como, como referencia musical porque claro, puede ser que ahora, bueno, estás en Nervosa pues bueno, eh, tú, la banda más importante en estos momentos más ablojantes de lo que podía ser tu vida musical, ¿no? pero, ¿qué, ¿qué opinabas de ellas como banda antes de que ocurriese todo esto? Pues mira, yo siempre había soñado con tener una banda formada estrictamente solo por mujeres Vaya. y nunca lo había conseguido entonces para mí cada vez que veía una formación femenina era como ¡Dios mío, qué guay! ¡Qué maravilla! Qué... O sea, admiración máxima porque para mí eh, pues han sido un referente, no ha habido tantas bandas eh, compuestas solo por mujeres como tú decías, aunque cada vez haya más mujeres en la música no hay muchas formaciones íntegramente femeninas Thunder Mother Eh, Bunny Witches, Nervosa, no hay, no hay mucho más entonces eh, para mí eh, claro que han sido muy importantes y, y lógicamente los he visto un montón de veces en directo y, y yo ya las conocía desde hacía mucho tiempo y lo mismo me pasaba con Mia Wallace a mí eh, me parecía fascinante que, que hubiera solo una mujer en, en una escena como es el Black Metal para que luego se digan que que bueno, que, que no es un estilo a veces un poco restrictivo, vamos a decirlo, o sea, me, me parece eh, al César lo que es del César, ¿no? y, y bueno, pues a lo mejor Nervosa eh, no ha sido mi banda de cabecera de los últimos dos años, a lo mejor no es lo que más he escuchado en la vida, pero lógicamente me sé de las canciones, claro. las he visto muchas veces y las admiro mucho y las seguiré admirando porque ...han conseguido algo que, que yo no pude conseguir, por ejemplo. Claro, y además Mia Wallace, podríamos decir que en comparación sería una Sabina Clansen... ...a finales de los 80 en, en el metal ...o a lo mejor en uh -huh. los 90-2000 la que sería una de tus ídolos... ...eso me ha soplado un pajarito, ¿no? ...que es tristeza, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, sí, claro. sí, sí. Entonces, son eh, como si dijésemos almas sueltas que aparecen en la escena... en momentos oportunos para abrir esa senda y luego que, que pues, eh, pues ya el resto de, de, de cantantes como Doro en su época a lo mejor en los 80 ¿También? también claro, es que es lo que decíamos antes, no tiene que haber algún ejemplo en el que mirarte si no, a lo mejor no sabes que esa opción está ahí, o sea, lógicamente hoy todos sabemos que, que puede haber mujeres en cualquier ámbito, pero a lo mejor hace 50 años pues, pues pensabas que no, o no tenías ni idea, eso pasa como como cuando piensas en qué quieres ser de mayor, ¿no? Pues si tú no sabes que puedes ser científico o restaurador de muebles o cocinero, pues nunca vas a optar por eso porque no sabes que, que la posibilidad está ahí, ¿sabes? Y yo creo que gracias a ellas, pues todas las que hemos venido después tenemos la oportunidad de, de poder estar ahí. Y la grabación del disco, eh, ¿cómo fue? Porque os reunisteis, eh, lo hicisteis lo máximo posible juntas... ¿Cómo resultó mucha presión? Me gustaría saber si tuviste mucha presión, si notaste esa diferencia entre Black Hunter y Nervosa, ¿no? Mira, presión te diría que externa a nivel de... Claro, la gente quería saber cómo sonaba esta nueva formación y cómo no se podía tocar en directo, pues tienes que sacar un álbum, no, no hay otra, ¿no? Entonces, no he sentido presión en la forma de trabajar porque también Prica es una persona que no le gusta trabajar con presión entonces ella quiere que el ambiente sea como lo más cómodo posible para todos para que la gente trabaje de forma agradable ¿no? y esté contenta con lo que está pasando entonces lógicamente teníamos unos plazos pero, pero bueno no era nada descabellado o sea estuvimos tres meses eh, componiendo el disco y luego estuvimos un mes en el estudio eh, grabando, ¿no? cada una pues tuvo como una semana y pico para grabar y hacer los arreglos y luego hicimos la, la, la puesta en común y sí, hay muchas diferencias entre las formas de trabajo porque pues bueno, eh, con Block hunter siempre digamos que hemos tenido esta obsesión de llevarlo todo súper preparado al estudio y una vez llegas al estudio a menos que un productor te diga quizás esto estaría mejor así, nosotros por nosotros mismos No cambiamos nada. Entonces todo va como visto para sentencia. Y no hay. O sea, eso es inamovible. Se trabaja mucho antes, pero. Pero digamos que en ese momento ya. Y luego cada uno trabaja mucho individualmente. En el sentido de tú practicas mucho tu instrumento, obviamente pones en común tus ideas con los otros, pero el trabajo individual es imprescindible. Y con Nerbosa, pues. Mmm, Yo creo que hemos probado todas las estrategias posibles, pues unas veces Fricka nos mandaba un riff y nos decía me gustaría que cada una añadiera su instrumento, otras veces nos decía tengo este concepto por ejemplo para Bloody Girl que, que se inspiró en, en la serie Vikings, he visto un capítulo que hablan de esto y, y me encantaría eh, hacer una canción sobre eso, entonces yo escribía la letra y, y luego empezábamos con la, con la música, o sea, casi siempre en Bloodhunter Yo tengo la parte instrumental más o menos, y escribo la letra, o escribo la letra y luego se hace la música. Pero aquí unas veces partimos de un riff, otras veces de una idea de Lenny, otras veces de un concepto, otras... O sea, hemos sido como muy libres de, de ir dibujando el, el camino, y luego en, en el estudio pues se han hecho muchas cosas de cero. A lo mejor yo llevaba una letra y veía lo que habíamos hecho el día anterior y decía, esto es una mierda, mm. <risa> esto no nos vale. Y empezamos de cero a escribir la letra. O sea, creo que, que esa libertad también de, de poder tener tu tiempo, de hacer las cosas, pues es muy positiva. Claro, eh, mira, eh, sin querer me has contestado una pregunta que tenía un poco, porque me daba la sensación de que el álbum giraba mucho alrededor de los riffs, ¿no? De, de, de, de Prica, porque me daba la sensación de que los riffs de Prica estaban mucho en primer plano y es como si girase uh -huh. todo sobre, sobre, sobre esa. sobre ese concepto, ¿no? de los riffs de Prita. ¿no? Luego me estás diciendo un poco que habéis tenido varios formatos a la hora de, de, de componer, pero claro, sí que me da la sensación que esa forma de trabajar a mí me ha resultado un disco muy fresco, muy directo, muy potente, como mmm, dejémonos de tonterías, no vayamos a adornarlo mucho, busquemos la esencia <risas> básica y lo que salga, ¿no? Y habéis hecho un disco Que ha combinado tanto el tras metal, incluso acercándose al, al death por momentos. Tu voz, por supuesto, ha hecho que ese estilo, diferente a Fernanda, mucho más desgarrado el de Fernanda, ¿no? quizás más afín al tras metal y el tuyo más afín al death metal. Y yo creo que ha sido para mí. Yo he ido de todo, sí que es verdad que tengo amigos que me han dicho, estamos Dios. en duda, ¿no? Estamos en duda porque, claro, estábamos acostumbrados a los a las nervosas anteriores, claro, pero yo a las nervosas nervosa anteriores no las tengo tan mamadas, no las tengo tan absorbidas, y a mí me ha entrado este disco mucho mejor. Entonces, pues yo te tengo que decir que a mí me ha resultado un cañón de disco, eso Claro, mira, a nosotros lógicamente nos han llegado muchísimas opiniones muy positivas pero lo que más nos ha llamado la atención es que había mucha gente que había escuchado el nombre de Nervosa pero que no estaba muy familiarizada con la banda porque nunca les había dado por escucharlo, porque no les había coincidido nunca verlas en concierto y que de repente pues habían decidido vamos a probar en relación a todos estos cambios, vamos a ver ¿Qué tal, qué tal este nuevo álbum y, y la gente la respuesta ha sido muy buena entonces eso nos, nos da a entender no que todo lo de antes fuera malo ni mucho menos ni peor sino que eh, puedes tener la posibilidad de cambiar el rumbo en un proyecto musical por la circunstancia que sea no tiene que ser necesariamente algo negativo o sea, te puede abrir también a muchos otros públicos y yo creo que es un poco lo que está pasando ¿no? los últimos álbumes de Nervosa son magníficos pero quizás ya estaban yendo muy mm, a lo concreto acercándose más al death metal o, o a tener pues muchas más influencias de ese estilo aunque fueran una banda de thrash y aquí no hemos pensado en un estilo en particular aquí pues directamente si la inspiración era A Prika le gusta mucho el, el punk, por ejemplo, el crossover y, claro. y cosas así, pues, ¿te apetece hacer un tema de esto? Pues hacía un tema de eso, eh, hay algunos que suenan más a Motorhead, a mí me encanta Motorhead y, y es muy rockera también en ese sentido, pues hacía un tema más así, o sea, creo que a veces es necesario no puse estar siempre cambiando el estilo porque si no nunca te ubican en nada, pero no pasa nada porque abras un poco la mano, claro. A mí eh, me ha encantado el disco eh, Pero eh, quizás esa combinación Que tenéis En los dos temas donde colaboran tanto Eric Gag como eh, eh, Smear de Destrucción Bueno, Elgap. Flossan and Jetsam, Eric A. Y, y Smear de, de, de Destrucción Pues me han parecido dos Dos maravillas, ¿eh? sobre todo la Rebel Soul de, Con Eric eh, El registro de, de Eric A. contigo Me ha resultado una auténtica salvaja, me ha parecido brutal ese contraste. Claro, mira, esto, esto tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, o sea, yo no soy una vocalista de melódico, yo nunca voy a poder hacer lo que hacen Eric o lo que hace Smir que es, es mayor, más próximo a lo que claro. yo hago, nunca voy a poder hacer eso, porque no es mi estilo y porque necesito igual pues 20 años más para aprender a hacerlo. Entonces nos interesaba que hubiera también ese aspecto melódico porque este disco tiene muchas partes muy melódicas y, y las colaboraciones están ahí con ese sentido, ¿no? aquí pega una voz como la de Schmier, aquí pega una voz como la de Eric y, y tiene sentido, no es algo que sea, venga vamos a hacer una colaboración con Fulanito porque me gusta su voz o porque no, todo, todo ha tenido su, su sentido también Y, y bueno, yo creo que precisamente da como un respiro también a, a la tónica general de, del álbum y se sale un poco de, de lo mismo, ¿no? O sea, lógicamente en gutral no puedes hacer tantas cosas como con una voz melódica que eso no quiere decir que el gutural sea peor que otro registro pero las cosas son como son o sea, el rango de variedad es mucho más limitado entonces, bueno, para evitar que algo sea monótono pues te buscas la vida puede ser desde cambiar la voz o añadir otra cosa o desde lo instrumental Claro. Eh, ya estamos acabando, eh, Rocío, así que nos queda poco. Eh, para... <risa> es que tú sabes, ya te lo he dicho antes que cuando... <risa> <risa> <risa> eh, una, una no, preguntita... no me duele nada. Eh. Vale. Una preguntita eh, un poquito chunga. Eh, está claro que lo cultural vale. en el mundo femenino ha tardado en entrar, pero cuando ha entrado, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Hasta un momento en que hemos dicho a veces, otra banda. con mujer al frente en gutural, ¿no crees que como pasó con la bodoperística a finales de los 90 siguiendo a bandas como épicas, naigü y tal, ¿no crees que ha pasado casi lo mismo en el mundo del gutural en la parte partida? Sí. Yo creo que, que son modas, sí. o sea, igual que en los 90 a lo mejor se llevaba más el sinfónico o el, o el power o no sé, o el gothic metal o cosas así, pues, pues ahora se lleva más esto, entonces Eh, las chicas, al igual que los chicos, pues quieren estar en lo que está en auge en ese momento y, y lo positivo es que ahora las chicas se lo planteen, que antes eh, nos quitabas del corset y nos parecía un poco como surrealista todo entonces, bueno, yo pues, creo que son etapas, yo eh, lo veo mucho también, por ejemplo, eh, yo nací en Coruña cuando yo era adolescente, lo que más escuchaban Coruña era gothic Metal, todo, todo era Muspel eh, sí. cosas de ese estilo, ¿no? Y, y todas las chicas, digamos, con cosas, todas. O sea, da igual que te gustaran otros estilos, todas. Y todo el mundo iba de negro, cucaracha, y, y los garitos más de moda, pues eran el pánico, que todo estaba lleno de telarañas y, y no había luz apenas. O sea, y todo eso, pues cuando pasan los 90 y principios del 2000 se acabó. Y luego entró el hardcore y todo el mundo estaba obsesionado con el Resurrection Fest. y con todas esas bandas de gente que se ponía los calcetines hasta las rodillas y, y las gorras para atrás. Son, son épocas y es fantástico que, que te vayas uniendo un poco a lo que hay porque todo te, te nutre no y eso siempre es bueno, creo que hay que conocer un poco de todo para saber también que te gusta eh, la imagen mmm, de Diva siempre ha sido importante yo recuerdo sobre todo Steffi a mí Steffi me encanta el disco pero en directo me impacta No, eh, y Diva con Diva me pasa parecido. Eh, con Diva me parece parecido. ¿Qué vas a hacer en Nervosa? ¿Qué, ¿Qué vas a buscar? ¿Vas a hacer un cambio relativo sobre Blood Hunter? como imagen, vas a buscar algo más básico Mira, con, con Bloodhunter lo del tema de la imagen lo hemos pensado mucho. Yo recuerdo la primera vez que, que di un concierto con Bloodhunter que iba con unas mallas eh, rojas de dos euros con una cinta aislante negra a la cara de pierna. O sea, eso lo pienso ahora y, y me río por, por no llorar, ¿no? Pero yo qué sé, tienes que probar cosas. Y yo tenía claro que la imagen es importante porque eh, nunca me han gustado demasiado Eh, las bandas que salen como si les importara un huevo todo ¿sabes? O sea, yo creo que tampoco es salir disfrazados en exceso pero pues sí, depende del estilo que hagas pero creo que es importante eh, mostrar que eso también forma parte del, del producto y yo, más acertadamente o no, decidí que, que quería que mi ropa fuera diferente a la de los chicos ellos estuvieron de acuerdo, decidí que quería un diseño exclusivo para mí para que nadie más tuviera la misma ropa y la gente me pudiera identificar cuando viera las fotos como ah esta es la vocalista de Lucan, o sea eso lo, lo hicimos con ese, ese objetivo no de ayudar a que la gente nos identificara más fácil como todo puede gustar más puede gustar menos puede estar más acertado menos eh, en fin en nervosa no tiene sentido eso por ejemplo porque nervosa ya es una banda conocida entonces Eh, yo soy la menos conocida, pero bueno, cuando hagan relación a que soy la vocalista nervosa no hace falta dar más explicación, entonces creo que ahí me puedo relajar un poco más y también es importante eh, que haya coherencia entre nosotras, porque nosotras somos muy distintas claro. también a la hora de vestir y, y eso creo que también en las fotos que, que se han ido publicando se ve muy claro, ¿no? yo he intentado un poco como estar en medio de... De las distintas, eh, los distintos estilismos. Frica es súper trash. El Eni es, casi te diría, hippie. <risa> Mía es súper black. black. Entonces, entre el cinturón de balas, eh, los parches y las pantuflas es muy complicado. <risa> y entonces he optado pues, por cosas muy básicas. ¿no? Pues, por ejemplo, para el video de The Guide Bible, mm. todo negro y un poco algo que es más mío, pues. Yo sudo mucho cuando canto, entonces necesito. Mm, o sea, me agobio, necesito cosas que no sean muy apretadas, ni muy... y por eso llevo tops, y por eso llevo la tripa al aire, porque siempre la he llevado. O sea, en mi casa hago lo mismo. Y, mm, y en ese sentido, pues creo que, que irá la cosa por ahí. Pero bueno, que mm, lo que les digo siempre a ellas. O sea, el día de la primera sesión de fotos juntas, yo me llevé mm, toda la ropa que me parecía que podía encajar y les pedí ayuda porque uh -huh. estaba desricadísima. Lo mismo para el maquillaje, lo mismo. O sea,. Es muy diferente no, no, Son conceptos distintos y, y es difícil a veces también Encajar en lo que crees que va a estar mejor Yo Sinceramente yo lo que espero Es que aguantes la, la, No la presión sino El hecho de poder combinar dos bandas eh, Dos bandas, una que está creciendo Y una que está acertada Además me da la sensación de que Prick en el club Me parece que ha buscado una formación Que le va como anillo al dedo, lo suficientemente diferente, pero sin traicionar sus principios. Eh, una voz que es diferente, pero que dentro de lo que cabe no va a sonar estridente, ni va a sonar algo extraño, y me parece que va a ser muy importante en las dos bandas. Y va a ser jodido, eh, Diva, eh, Rocío, aguantar estos años, porque cuando la pandemia, que esperemos que decaiga ya la vacuna, bueno, todo eso, eh, combinar las dos bandas, eh, vas a tener que meditarlo mucho y hacer una agenda muy bien hecha. Eh. Sí, a ver, eh, ya cuando, cuando empezamos a, a barajar la posibilidad de que me pudieran elegir, Pues yo también lo hablé con los chicos, ¿no? Quería saber su opinión acerca de... Y si, si eligen, me eligen a mí, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo en ningún momento quería dejar la banda, ni Prica nunca me dijo al contrario. Lo primero que me dijo fue, yo no quiero que dejes tu banda, pero claro, tengo que exigir un mínimo, y, y pues, es una banda que gira mucho, entonces va a haber momentos en los que se pisen cosas y demás. Y eso lo hablamos y, y lo que comentábamos también al principio. Eh, los Hunters es una banda... que ha nacido del underground, más underground que nos hemos dedicado a, a tocar en fines de semana sobre todo porque todo el mundo tenía su trabajo y no tenía a lo mejor, la oportunidad de pedir siempre sus días libres y sus vacaciones y, y bueno, que tiene muchas cosas genial pues intentaremos hacer muchas cosas pero eh, claro, ahora mismo la prioridad eh, tiene que ser nervosa porque eso me he comprometido y si nervosa tiene que estar un mes fuera Pues los tendrá que tocar en los días libres que tengamos entre medias Y ese es un poco el plan O sea, no es solo porque yo vaya a estar muy ocupada Es que los demás también tienen sus cosas O sea, nuestro bajista Dani Luces es técnico de sonido de bandas como Celtiberian Ha sido técnico de sonido de Mute O sea, ha habido ya muchas veces que queríamos tocar un día y no se podía O hemos tenido que tirar de, de alguien que le sustituyese, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido como que el enfoque es distinto También, y haremos lo posible, por supuesto, por compaginar al máximo. Pues bueno. Me... <risas> bueno, por lo tanto, mi enhorabuena, de verdad, por todo, eh, por el disco de Nervosa, por entrar en Nervosa, por continuar en Blood Hunter las buenas expectativas, a pesar de los problemas que tenéis, y sobre todo, suerte, Rocío. Así que muchas gracias por estar aquí en REA, en Rock Entre Amigos, y esperemos, pues bueno, vernos, escucharnos, a ver eh, que vaya todo bien. Pues muchas gracias, un placer, o sea, mmm... Yo me enrollo mucho más que tú, como ves. No, no, no, no. Yo hubiese seguido, pero si no el masajista que hacemos con él. Ahora que podemos no, hacer, no. mientras te hace el masaje podemos estar haciendo la entrevista, ¿no? Bueno. En fin, eso que, que ha sido un placer y, y nada, pues ojalá todo esto, esta situación mejore lo más pronto posible y estemos todos bien y, y podamos volver un poco. Si no es a la vida normal, pues a lo que se le parezca un poquito y podamos ya disfrutar de conciertos y demás porque ya se está haciendo largo, la verdad sí. es eh, Bueno, muchas gracias, Rocío. Hasta muchas pronto. gracias a ti. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao.